Y jugadores conocidos como Maculon y eh, Freeman, que ha jugado Boca Exactamente, y Freeman que ya ha jugado acá en Argentina, al igual que Maculon, ¿no? Y, y Javier Martín. bueno Bueno, eh, hablamos mucho de Mar del Plata y tenemos el primer contacto vía Mar del Plata Porque Noel Orman se comunicó con Alejandro Aloati después del clásico ganado ayer de Peñarol Bueno, ¿cómo te va Alejandro? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buenos días bien, ¿Cómo estás? Contento y más aliviado, ¿no? Sí, sí, sí, bastante más, más aliviado. La verdad que necesitábamos, necesitábamos una victoria, viste, volver a ganar, eh, que es eso volver a, volver a sentirnos así de esta manera tan linda y bueno, fue justo en un clásico, así que buenísimo. Estamos contentos. Este y, y a ver, viene una victoria, venían de, de cinco derrotas, después de un arranque bueno con dos victorias, con todo lo que pasaron en el medio, la, las lesiones de los jugadores. ...el bajo rendimiento de, de algunos intérpretes del equipo... ...de a poquito, independientemente de la salida de Johnny Slider... ...de a poquito se fueron sumando... ...no, Ale Díez, este Nico Zurmite... ...Ayer Martí Leiva que va a ser un buen refuerzo... ...y un buen este un buen jugador para ustedes... digo ...y ganar en un clásico siempre... ...y ahora encima meter a Quilmes en la misma situación de Peñarol... ...con dos o tres clásicos por delante... Imagino que es una que, que en poquitas horas como que cambió todo, ¿no? Sí, eh, es muy lindo. Cambia sobre todo lo que es, eh, la, el, nuestra cabeza y la actitud, porque después eh, una victoria tampoco es que ayer lo hablamos en el usuario pero hoy lo, lo hablaba con Martín. Eh, más que cambió un montón, viste es una victoria que está bien, fue importantísima porque son un clásico, eh, el momento por ahí que psicológicamente a nosotros nos nos viene muy bien. Eh, pero bueno, tenemos claro que hay que seguir hay que seguir laburando un montón. Eh, todos los jugadores que fuimos recuperando de las lesiones, eh, la verdad que están aportando eh, lo que nosotros ya sabíamos que, que podíamos esperar de ellos, por eso los esperábamos tan ansiosos y siempre marcábamos que era importante la, la vuelta de ellos. Eh, bueno, falta Jero Barón todavía, le falta un cachitito más. Y bueno, lamentablemente ahora le perdimos a Negrito, a Johnny Snyder, Eh, que más o menos no vamos a tener un mes un mes y pico, eh, pero bueno nos vamos a reponer como como nos fuimos reponiendo a las otras ausencias tenemos jugadores para hacerlo un equipo largo eh, con, con juveniles que están aportando en todos los partidos eh, así que eso no nos preocupa eh, y bueno, como decís vos, eh, un poco nos cambia la, la mentalidad y la actitud este, esta victoria y saber que tenemos un par de clásicos más por delante, la verdad que, que es algo muy lindo, este es, está muy bueno sí básicamente eso no no es que un partido ni ganarlo ni perderlo este te va te va a cambiar la ecuación de una temporada o, o te va a... pero en un clásico eh, y ahora vienen dos clásicos más o tres de acuerdo a cómo salgan Quimes venía mejor que Peñarol había ganado el primer clásico se clasifica para la segunda parte de la Liga Sudamericana se mete en semifinales no venía con grandes lesionados, demasiado en el, eh, el el golpe que tenía y que todavía no podía estar, vale, decir que es es importante desde la desde el anímico, ...a ese valor le doy y desde amalgamar un jugador como Martín Leiva... ya desde el arranque con con una con una victoria y frente al Clásico y encima de una noche donde Petit hace 18, Cocker está en la cuerda floja hace 17, Martín suma 13, Janira suma 13, vos sumas 13 Nico suma 12 como que de a poquito el equipo va entendiendo también otras cuestiones y va eh, ensamblándose un poco mejor no sí son tremendos los clásicos la verdad que eh, es como se dice son un mundo aparte eh, yo hasta que no hasta que no viví estos clásicos así por dentro eh, viste no no no, no terminas de entenderlo totalmente es realmente como cuando yo me acordaba cuando yo miraba los Eh, cuando mirás los River Boca por la tele que, que no, no importa cómo vienen los equipos en la tabla en el torneo no importan los momentos eh, viste son partidos aparte son mundos aparte los clásicos eh, ahí adentro puede pasar cualquier cosa y, y bueno nada es así hay que hay que vivirlo así es es un día nada más es un partido y todo lo demás no, como venía lo que viene después no no importa este después adelante como decís vos anoche Eh, nosotros sabemos que no tenemos problemas adelante sabemos que el equipo tiene gol eh, jugando bien o jugando mal siempre de alguna manera andamos en los ochenta y pico 90 y pico eh, adelante tenemos confianza tenemos la libertad del entrenador y sabemos que, que vamos a anotar puntos eh, lo que tenemos que seguir laburando y que creo que de a poco lo vamos mejorando aunque tenemos camino por recorrer todavía en la defensa sabemos que es donde nos tenemos que centrar eh, porque después adelante bueno tenemos Eh, tenemos tranquilidad y como te decía tenemos libertad para jugar eh, tenemos puntos el equipo tiene puntos eh, tenemos que seguir fortaleciéndonos atrás estamos hablando con Alejandro Lovatti Peñaloa buena victoria anterior la noche 98 35 mira cómo será lo que contás vos sale que cuando Quime venía 0 2 eh, y ustedes venían 2 0 eh, pierden con Quime Quime le gana y ahí Quime levanta y ustedes como que se caen y ahora pasó al inverso, aquí necesitaba la victoria para para quedar segundo y ustedes venían de una serie de varias derrotas y la noche de ayer este este pudieron pudieron ganar. La llegada de Martín Leiva supongo que que lo que vos estás hablando y estás contando en la parte defensiva le va a dar una gran mano, ¿no? Porque el Flaco atrás es un es un jugador de, muy importante y es uno de los mejores defensores que tienen otra competencia, ¿no? Sí, sí, es muy importante. es muy importante además por lo que él genera por lo que él genera acá no empeñador en en de River Plate eh, él lo dijo en su casa y, y así lo sienten acá también entonces eh, por ahí no, nos inyectó me parece a todos eh, que ya lincha a nosotros eh, además por su forma de ser él es ahí le sale así él, él es líder viste él desde el primer día ya eh, vino empezó a hablar empezó a tirar por adelante Eh, y bueno, eso va contagiando, está bueno está bueno tener otro otro jugador más así dentro del equipo eh, Nos va a sumar muchísimo, ya lo demostró anoche, ¿no? después de varios meses sin jugar y tal Él físicamente está impecable, eh, basquetbolísticamente dice que le falta ritmo Pero yo lo vi muy bien anoche, la verdad que se es ve que le, le vino muy bien estar entrenando con los chicos de River eh, Así que buenísimo, buenísimo que, que se haya insertado tan rápidamente el equipo Estaba claro que no le iba a costar, porque también, como él dijo, es como que nunca se fue. Eh, así que, bárbaro, bárbaro. Este, buenísimo que, que haya sido para sumar así, de esta manera, y, y que Zorrán que haya sido con, con esta victoria. Estamos todos muy contentos de acá. Esperemos que siga todo para adelante y para arriba. Santi, Franco. Ale, me imagino cómo los deja de cara a lo que viene, ¿no? Un próximo repechaje en el Clásico. Pero, habiendo ganado este último, me imagino que desde lo anímico es muy importante. Sí, sí, como, como arrancaba diciendo, vino muy bien. Nos vino muy bien porque necesitábamos una victoria. El equipo necesitaba volver a ganar. Nosotros sentíamos que estábamos trabajando para hacerlo, que lo necesitábamos, que lo merecíamos. Y por ahí después en los partidos no podíamos terminar de, de plasmarlo. por pues esta noche sí se nos dio y, y bueno, justo como... estas cosas que tiene estas cosas hermosas que tiene la liga que justo ganás un clásico y bueno y quedamos emparejados contra ellos en el repechaje tenemos por lo menos dos más por delante eh, así que es muy lindo muy lindo el panorama que se viene estamos muy entusiasmados muy entusiasmados con esta semana que se nos viene por delante con el con el repechaje contra Quilmes, eh, la verdad que está muy bueno es un lindo momento que está viviendo el equipo y, y queremos disfrutarlo Recién hablabas de lo bueno, de todo lo bueno que le aporta Martín Leyva al equipo, pero bueno sufrieron una baja importante como la de Johnny Slider. Sí, Johnny venía aportándonos mucho gol, este era uno de los anotadores del equipo, sobre todo en tiro de tres puntos venía fino, eh, pero bueno no pasa nada es un mes, eh, se va a pasar rápido lo vamos a esperar por suerte tenemos como te decía jugadores que lo están haciendo bien, eh, esta cosa que parece que está que está repuntando, que es, es muy picante también cuando está bien, ya le va a empezar a entrar más la bola de afuera también, confiamos mucho en, en su capacidad, y, y después, bueno, juveniles tenemos en, en esa posición también que también pueden aportar, está muy bien Nico Sussmiten, que puede jugar la, la doble base con Janela, volvió también Juan y Marcos de la fractura, tenemos un equipo largo que podemos ir sufriendo bajas, eh, así que, bueno, se lo va a extrañar a Johnny, pero pero tenemos, tenemos con qué esperarlo. Y cómo lo le ves, a Leo como entrenador, sabiéndolo de lo que es o lo que fue como jugador y su estilo de ganador. Bien, bien, se lo está tomando, se lo está tomando muy bien. Yo lo veo muy, muy centrado, de una forma muy natural. Este, a, yo esperaba por ahí que sea, esperaba que sea más, más, más calentón todavía como era como jugador, pero no, no. La verdad es que se. ¿O sea, se tranquilizó, Leo? Con el traje se tranquilizó. Y, y, y, y parece que sí, parece que sí. Eh, asumió asumió el rol de entrenador y no viste en ningún momento se pone loco no sabe transmitir tranquilidad por ahí en los momentos donde los jugadores nos ponemos más nerviosos o el momento que se pone feo eh, no no no se mete no se pone loco no no se deja llevar por las emociones y no la verdad que lo veo lo veo muy bien creo que lo está manejando de gran manera la última de mi parte en cuanto al Super 20 este nuevo formato si bien obviamente el clásico en un repechaje incentivo y mejora la competencia cómo lo viste después de esta fase de grupos está bueno pues, yo me parece que son cosas para ir innovando como han pasado estos últimos años eh, a mí en particular me gusta me gusta cuando se van viendo cosas nuevas eh, y bueno hay que ir haciendo hay que ir haciendo las pruebas y y ya veremos más adelante, veremos en unos, unos meses si termina siendo positivo o no, porque en principio iba a ser algo que se lo iba a tomar tranquilo para ir armando los equipos, pero bueno, no como es acá en la Liga, siempre querés competir, siempre querés ganar, eh, y, y nunca es algo de transición, siempre querés estar arriba. Este, así que me parece que está bueno ir probando cosas porque los equipos siguen, siguen compitiendo siempre al máximo. Bueno, Ale, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, felicitaciones por la victoria. este, Bien. A seguir levantando, a seguir trabajando y seguramente nos encontraremos en alguna cancha dentro de poco. Dale, dale, dale, muchas gracias, muchas gracias. Meterle para adelante, saludos a todos. Te mando un abrazo. La palabra de Alejandro Lotti, buena victoria de Peñarol, 98-85 frente a Quilmes. El otro equipo que ganó anoche. 90